con la parte de mi familia que también pertenece es parte de del lugar que es eh, la la parte de mi mamá que es niánculeo que bueno por eso estoy dentro de lo que es hoy esta esta lucha que hemos venido trayendo hace tanto tiempo y, y la que han dejado nuestro abuelo marcada en, en el lugar decir nuestros abuelos también ha hecho una, una resistencia en el lugar sobre el avance este así que bueno Yo por la parte de mi mamá soy Ñanculeo y mi abuela era lonconado también, así que soy parte de, de, de esa recuperación, como se quiera llamar, pero bueno, somos parte de esa resistencia territorial. ¿Y la familia Pazos hace cuánto tiempo que Uy, ¿no? está acá, reclamando? Claro. Sí, estamos hace años, hace estamos aquí abajo, es que ya. es muy chiquito ahí, nacimos ahí, nacimos ahí. Yo él estaba en la hermana carapillara, era era mamá anual. Dice, "Toda vida estoy chiquillo." Y se es chiquillo. ¿Qué te soy conoce chiquita? Mhm. Ricardo usted es el Más mayor, hermano mayor. Yo soy mayor estaba. Y yo conozco a chiquita, yo jugaba con mis y a junto con ella. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> mucho eh, Ricardo, Elvio para que el que está escuchando y pueda sí. entender eh, ¿qué le pueden contar si alguien les dice ¿cómo es que Paisani tiene tanto campo en esa zona? ¿qué, qué, qué, qué, qué respuesta le sale? ¿quién? ese es campo fiscal, ¿es campo fiscal? fiscal. ¿qué y lo, le pasó? Eh, murieron las viejas la dorenza vieja, y se quedó con el campo Eh. Claro. Sí. Él dice tiene todo papel, él los papeles del comprador y no puede comprar de campo, ¿no? campo fiscal. Eh, fino Daniel, tío la mamá es mismo es mismo. Él dijo que compró de campo. Y dice, a cuando estaba muerto y se desplomó. El otro se estaba muerto. Como el de campo ya estaba muerto. O sea, los papeles que muestra incluso son de dudosa, claro, claro, son son dudos. Son, de... Chuchos, de... No son chucho, Son él es no que tiene papel él es que si tiene papel nosotros no hemos nada él es que tiene papel y ustedes hicieron una, eh, la denuncia para revisar toda esta documentación que tiene Paisani sí, nosotros, en estas tierras lo, sí, nosotros lo que hicimos el día martes porque cuando nosotros le, le pedimos a la familia Paisani que, que saque los animales que están ocupando nuestro territorio Este, porque también los animales que, que tiene la familia dentro del territorio de como que no hay cansa para todos tampoco y nosotros le, le estamos pidiendo que saque esos animales este, bueno cuando le dijimos así su, eh, no incluso no, nos rompieron candados del de, de lugar nos rompieron banderas O sea, eh, nos tiraron la camioneta encima... Fue en estos días... Sí, en sí, estos días día. que tuvimos tuvimos eh, dos charlas con él... Que no fueron de buena manera... No no no, diez, no, no, no, Nosotros siempre re, re, reclamando lo que es nuestro... O sea, y, y del otro lado tratándonos de... De, de que nosotros los mapuches, como siempre, somos chilenos... Eh, agresiones de esa manera, que no somos de ahí... O sea, que... En, nosotros lo que vemos es que bueno, esa también esa parte, esa legalidad que, que le ha generado a Paisani poder robar nuestro territorio, tiene que ver con que tierra ha sido cómplice de ese, de ese robo, de hecho nosotros veíamos eh, los papeles que, que supuestamente Paisani dice comprar, ha comprado a 40 centavos la hectárea o sea, con ese aval ha entrado con ese aval de, de tierra, del robo eh, ha entrado al lugar Bajo la lógica nadie quiere estos campos Porque supuestamente, presuntamente Son improductivos Sí, no sé como La lógica, que... digamos, del otro lado pues, como... A nosotros lo que, sí, lo que sí tenemos en claro De que nosotros por ahí eh, Cuando Nos vamos de O, o, o o cuando mi mamá y todo eso, fuimos muy acorralados también por un Estado que eh, nos ha llevado a, a, a una pobreza también para que podamos eh, abandonar el territorio. De hecho, eh, eso es lo que ha pasado con esta gente. o sea eh, Paisani ha logrado, de, lo que decía él, comprar el campo, pero en realidad es porque el paisano cuando se murió no tenía para comprar el cajón. O sea, le pagó el cajón y Ay. se quedó con el campo. Es lo más terrible, Qué o sea, en esa parte, digamos. muy fuerte, sí, sí, aprovechando la, la, la cuestión de la pobreza de la comunidad para poder él ingresar con esto, ¿no? Digo, vuelvo a reiterar el tema de que tiene que ver mucho tierra con esto, por eso ayer también nos presentamos en tierra, estuvimos ahí con, con el director de tierra y le, y, o sea... O sea que le, le, le pedíamos que nos no, solucione el tema en que nos, en los que nos habían metido, o sea, porque nosotros nunca, nunca nunca abandonamos el territorio, siempre estuvimos, o sea, siempre estuvo mi tío, siempre estuvimos en el lugar. Entonces, bueno, ahora quedamos con tierra poder el miércoles hacer una reunión en en el lugar y poder hacer un relevamiento, pero para allá que le digan a Paisani que tenga que retirar los animales del lugar. Nosotros necesitamos que retire Y, y también no solo lo, lo, a, a lo que es parte del territorio no solamente lo, lo, lo explota con los animales sino lo que ha generado es también el robo de, de ha generado canteras para el mejoramiento de la ruta número uno o se han ido a de vialidad también a abrir canteras a sacar todo lo que tiene que ver con materiales del lugar para, para hacer el pueblo de Bahía Cris también han ido a sacar materiales del lugar o sea, de esa manera se ha venido manejando Paisani dentro del territorio, con toda la impunidad y además se sigue loteando ese lugar, ah, sí, se siguen no vendiendo sé, lotes no eh, al borde del, del acantilado claro, lo no. cual es un peligro sí. tremendo, además va en contra de ese lugar como reserva natural no sí, es sí. Una reserva natural formalmente, pero ah. es este un lugar que debería cuidarse Sí, no solamente nosotros sufrimos, a nosotros de que esté el pueblo ahí, nosotros sufrimos el tema de que dentro de lo que es el territorio, lo que han hecho hoy la, el pueblo de Bahía Cris es hacer un basurero dentro del territorio. Claro. Y eso lo hemos denunciado también, que, que no queremos basurero, pero bueno. Por ahí tenemos que llegar a esto para, para que nos escuchen también. ¿no? Bueno, porque... sí, sí. Manu, eh, nos enteramos por Elizabeth la semana pasada que habían ido a Derechos Humanos, ¿no? Sí. ¿Y tomó carta en el asunto algo? ¿O quedaron ahí solo con inquietud? Porque ahora me contás, fue un firmo a tierra Y por lo menos ya había un compromiso de que van a ir al territorio Y quieren estar ahí uh -huh. eh, ¿Alguien más ha dado respuesta? ¿Alguien más se ha hecho eco? Eh, sí, el, por ejemplo Bueno, ahí cuando se vaya a tierra Cuando vaya a tierra tiene que ir y también De Bien. hecho en el lugar, todo lo que es la parte de la comunidad eh, Lo que hay es eh, Lo que está hecho ya es El relevamiento uh -huh. de la 2660 Que también está hecho, que nos reconoce como comunidad este, y, y bueno y lo, la parte de donde de derechos humanos no, nos viene acompañando en otras cosas también que, que están tan comprometidos con la comunidad hemos logrado por ejemplo de que conseguir leña ...hemos logrado conseguir agua... ...hemos logrado de... ...ahora estamos trabajando también para, para conseguir... Eh, ...tres viviendas para la comunidad... ...porque de hecho no... Eh, cómo, ...cómo están viviendo así también la comunidad... ...es eh, muy precaria las la casas... ...o sea para la calefacción en invierno se... ...para mantener la calefacción se hace duro... ...o sea porque... ...por más que tenga una estufa leña y la casa claro. está... ...ele entra el chiflete por todos lados... ...igual el, el tema... ...el tema de salud... Es, ...te afecta mucho el, el frío... Este, estamos trabajando ¿no? Y en esta parte nosotros eh, Bueno, Daniel no, no pudo estar Por un problema que, que tiene él con, En la parte de su familia Entonces no ha podido estar Por ese lado Pero eh, nosotros con derechos humanos Por ahora el trabajo que hemos venido haciendo Siempre nos ha respondido Siempre han estado al lado nuestro Trabajando con la comunidad Incluso hemos logrado Que, que vaya gente de defensa civil O sea, porque Para que se hayan comprometido Para para comprar mejores equipos Porque Ajá. hay radios VHF en el lugar y, y bueno, para mejorar esos equipos Para poder tener salida para lo que es Comisión. Diema y todo eso Vamos. ¿La ganadería es la, la forma de vida ah, Digamos perfecto. que ustedes tienen? Sí. ¿El eh, ganador, el vacuno? Sí. ¿Qué es la actividad Económica? vacuno y el Un mm. poco para vivir nomás. Es que tenemos a ver. En, eso vivimos, en eso. Río, ¿qué te gustaría que que que pasara? Que, o sea, eh, la situación ya está planteada. ¿Qué te gustaría que ocurra? No, yo, yo, que usa que las tierras, la tierra? que te entreguen las tierras. Que tierras, no son de Son de la comunidad. Tiene campo la mamá. tiene que campo la mamá. No puede venir a quitar las tierras carnía, así como si nada. No claro. Mario lo mismo. Sí, mi Me gustaría volver ah, de sí, las tierras son país. Es pues, bueno, bueno, sí. estamos para ellos. también estamos con, con dicho para... acompañando, claro. ellos claro. para aquellos que están escuchando, claro. hablan de de señalan claro. al mano que como que, que los jóvenes vuelvan a ese lugar claro, no, como claro. fueron ustedes felices, claro, feliz, claro, no, feliz claro. como, claro, la mamá ahí. Claro. La PFquite, te quite, se claro ahí. la mamá magnífica. Y Ricardo también, sueña sí, con eso, también, ¿no? Con que ¿Sí? se devuelvan el territorio La claro, familia, bueno, La familia, ¿eh? Los padres, si no era mal, igual con los hijos Claro Tiene derecho Tiene derecho bueno, bueno, el miércoles Tenemos que ir al informativo Falco Pero eh, teníamos muchas, eh, bueno, esto de, de poder escucharlo a ustedes De poder también tratar de que Esto muchas veces nosotros por ahí podemos contarlo, pero ustedes lo hacen realidad, digamos. digamos acá, consideramos que nos tienen que respetar todo. Va tierras, es un compromiso concreto, sí, tiene mucha expectativa ahí. El, el miércoles tenemos una vez que, que nos solucionen el problema en este que nos han metido. Sí, sí, pensamos que, que pongan toda la buena voluntad... en eh en una buena vez, en solucionar nuestro problema y que no le sigan eh, siempre favoreciendo a la gente que tiene más plata o más poder. Claro, porque, a ¿Sí? ver, este relevamiento de la ley sí. <coughs> sí. ya este estipula qué cantidad de hectáreas sería eh, el territorio sí. Sí de la comunidad que les yeah. tocaría digamos a ustedes uh -huh. o por lo menos que les queda. Lo, lo poco que nos queda, sí, los pocos que quedó de de, de, de, de, de, toda de la, la conquista, <risa> <risa> de que llegó Volarambro. Yeah. Sí, sí. Uh -huh. De hecho cuenta así una, una pequeña cosita que cómo llega el papá de Paisania al lugares es que de la misma manera con la mano de Paizani, eh, con la mano de de tierra, o sea, cuando llegan al lugar el papá de, de Paisani eh, también cuando solicita un pedazo de tierra lo que hacen es que tierra, le, le da ese pedazo de tierra y Lonconao el abuelo Lonconao le sale a decir que no al hambre y, y después eh, el mismo Paisani llega al lugar pero ya con la policía claro. y lo meten preso a Lonconao y así hoy es como la familia Paisani sigue estando en el lugar os no. o sea yo y hoy volvemos a repetir la misma historia otra vez.